Buenas tardes para todos, buenas noches, la presencia de Dios yo soy, anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la amada y todopoderosa presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Hoy estamos transmitiendo como siempre desde Miami, Con la asistencia y colaboración amorosa de mi maestra Mónica Tapca en Córdoba, Argentina. Gracias padre por esta gran ventaja de podernos ver por el internet y poder discernir y aprender sobre estas enseñanzas que nos han dado los maestros ascendidos para nuestra liberación. Hemos abarcado cuáles son los cuatro principios fundamentales para esta ley de la precipitación. Y para ponernos en contexto, vamos a enumerarlas. Habíamos hablado de, primero, el átomo permanente, ese alrededor del cual se magnetiza la forma. Habíamos hablado también de la sustancia luz o sustancia universal que es la sustancia amorfa en la cual estamos inmersos y la cual recubre a ese átomo permanente para crear las formas. También hablábamos de la fuerza creadora o el principio creador, eh, la deidad, la triple actividad de la vida, que es esa fuerza creadora que hay detrás de todas las manifestaciones. Esas tres definiciones fueron eh, estudiadas en las clases pasadas y también el maestro nos enseñó lo que es la llama triple que está anclada en nuestro corazón. Entonces habíamos visto estos cuatro principios. Para poner en movimiento esta ley de la precipitación, nosotros debemos entender estos principios de la creación. Y que todo lo que hemos precipitado, todo lo precipitado en esta realidad viene de una sola fuente, viene de esa triple actividad del Padre, Madre, Dios, Sol, de esa triple actividad de la vida, amor, sabiduría y poder, es el único principio creador del universo. Y habíamos explicado eh, o puesto alguna reflexión al final de la clase y habíamos hablado de que cuántas veces uno por ahí observa qué es lo que ha precipitado en su mundo. ¿Qué hemos precipitado? ¿Qué hay en nuestro, en nuestro medio ambiente y en nuestra vida que hemos precipitado? Que tal vez por ahí no agradecemos, que tal vez por ahí lo damos por sentado, como que... Ese es un derecho que tenemos, de que tenemos casa, de que tenemos trabajo. Tal vez por ahí lo damos por sentado. Y partiendo de que toda esta precipitación tiene una ley que viene operando antes de que veamos esas cosas manifiestas en nuestra vida, habíamos puesto una reflexión para hacer esta semana de qué es lo que hay en mi mundo que he precipitado qué he traído a la manifestación, qué he precipitado y cómo a partir de ahora empezar a aplicar la ley y empezar a conocerla y tal vez orientarla para que, como nos dice el maestro, usando este principio en una manera metódica, entonces podamos aprender a manifestar o a precipitar lo que queremos. Y no ser víctimas por ahí de creaciones que, que no queremos. Y tal vez llevados y orientados por los principios que así no conozcamos la ley, la ley se cumple. Entonces, conociéndola nos da la ventaja de poderlo aplicar. También estamos hoy para comprender... A través de ejemplos claros, como por ejemplo, a veces nos ponemos muy mal emocionalmente porque perdemos algo, porque perdemos un trabajo, porque perdemos una relación, porque perdemos tal vez de ganar en un negocio, porque ya no nos dan regalos, que sé yo, que los papás ya, sí, ya no tenemos a los padres a nuestro lado muchas situaciones que en apariencia perdemos, privilegios. Y entonces, ya entendiendo cómo funciona la precipitación, sabemos que todo lo creado parte de un átomo permanente y que eso es lo que da realidad a todo lo que gira en torno nuestro, ¿cierto? Porque cuando perdemos algo, Ese negocio o esa relación, o alguien nos da la espalda, porque es que nos sentimos tan mal y es como que eso controlara nuestras vidas. Es como que eso nos llevara al otro extremo, de en vez de sentirnos positivos, agradecidos, armónicos, eso nos contrae, nos arruga el alma, nos crea toda una serie de desorden emocional y yo creo que tal vez una de las claves para uno sentirse tan desorientado por estas pérdidas o por estas cosas que van cambiando en el mundo de uno es porque uno no entiende la ley de la precipitación uno no entiende que la fuente creadora es una sola una sola es la triple actividad de la vida que está en mi llama del corazón. Entonces, al entender este principio, yo me doy cuenta que la manifestación la precipitación de todo eso no viene ni del jefe, no viene ni de los hijos, ni de los padres, no viene de afuera. Lo de afuera es solamente un canal que usa la presencia para traerte eso que ya has llevado acabo esa manifestación de la ley así que yo me ponía como a pensar cuando uno se siente arrastrado por alguna situación realmente debería uno poder pensar que eso que se está precipitando es el efecto de lo que ya he lanzado desde el centro de mi corazón es un efecto así que Podríamos decir que son viejas noticias porque ya es lo que es la piedra que ya lancé y ya está, se lanzó y no hay cómo devolverla. Entonces, en ese momento pienso que la herramienta por excelencia, cuando hay cosas que están desintegrándose en nuestro mundo y reacomodándose o en teoría perdiendo un canal de suministro, sería... Primero entender que somos agentes creadores y que esta ley de la precipitación actúa en nuestra vida, la conozcamos o no. Y que este principio, conociéndolo, nos va a liberar. Porque al saber que si yo hago uso de la energía divina de Dios que viene a mí a través del cordón de plata y yo soy capaz de proyectar ese átomo y de darle la calificación que el maestro nos va a enseñar cómo van a hacer los pasos de, de esa creación. Entonces eso me libera, no me hace presa de la realidad, no me hace presa de las circunstancias. Esto es una enseñanza muy liberadora, muy liberadora porque me hace responsable de todo lo que yo lanzo hacia afuera. Así que todo lo que viene a nuestro mundo son los canales de Dios, los cuales usa para podernos mostrar esas creaciones que nosotros mismos estamos eh, poniendo en marcha, poniendo ahí afuera con nuestra proyección mental. Y Dalí, adelante. Sí, respecto a lo que hablabas de, de la precipitación en nuestra vida, sin saberlo, personalmente me han pasado muchas cosas porque desde muy joven tenía unas ideas, que cosas que quería, que tenía en mi mente y muchas de ellas se realizaron, que yo, ni siquiera me di cuenta cómo, cómo pasaron, pero, pero sucedieron y sin saber nada. Pero yo tenía las cosas que tenía clara en mi mente, lo que tenía una visión, se realizó. Y luego con los años me doy cuenta que las cosas que no se dieron era porque no tenía claro en mi mente qué era lo que quería. Como que quiero, pero no lo visualizaba, no realmente le ponía el ese esa emoción ese sentimiento para conseguirlas y las que sí les puse eso las conseguí pero luego no lo sabía no no no no les pues ponía el sentimiento realmente quiero esto lo quiero así de esta forma y muchas otras se dieron pero no de la forma como yo las quería realmente no pero lógico me doy cuenta es porque no tenía la visión De exacta de cómo las quería. Entonces he aprendido todo esto, ¿no? Que, que si sé lo que quiero, que si realmente tengo la visión, que si realmente lo, lo formo en mi mente, eh, se da. Y, y ha sido eso, ¿no? En, en, en el transcurso de mi vida, en mi trabajo también. Eh, muchas veces que yo, bueno, no sabía inglés todavía bien y tenía que competir con personas que hablan nativa y todo, y, y habían cosas que yo ni siquiera sabía cómo se decía en español, y tenía que hablarlas y hablar de ellas en inglés. Y yo dije, pero tengo que hacerlo, lo tengo que hacer, tengo que visualizarlo, tengo que entrenarme para eso. Y de pronto, todo se dio, inclusive todos me preguntaban a mí, ¿cómo se hace esto? qué ¿Cómo hiciste esto? Y yo, De un momento a otro lo sabía, pero todo cuesta un trabajo. Uh, tenemos que tener nuestra mente en esto, tenemos que poner nuestra alma, nuestro corazón, como lo queramos llamar, pero sí. Ahora pues con lo de la enseñanza me doy cuenta pues que eh, si tenemos claro, si sabemos acerca del átomo, De, de las cosas que están a nuestro lado que, que hacen magia que podemos hacerlas pero realmente tenemos que tener muy claro que es lo que queremos y traerlo a la manifestación no eso es mi entendimiento lo que personalmente me ha, me ha pasado en mi vida entonces bendiciones para todos gracias Bendiciones y Dalí, gracias por tu aporte de, de esto que, que has compartido, y Dalí. Es muchas veces, tantas, tantas personas quieren algo, sin embargo, no se les da la, la, la precipitación. Hay muchas personas que ponen la mejor intención, ponen el mejor deseo. Inclusive piensan con mucha fuerza, ay, cómo me gustaría que se me diera tal cosa, cómo me encantaría que, prestando atención al verbo, ¿no? Me encantaría, me gustaría, ¿sí? Y no se le dan las cosas. ¿Y por qué no se le dan las cosas? Partiendo del punto número uno, y es que no hay un real átomo permanente formado, no hay una idea ahí, esa semilla a través de la cual y a partir de la cual puede crearse la forma, puede esa semilla que es el imán, el magneto que va a atraer sustancia y que va a conformar hasta que baje en el plano físico, lleva un tiempo desde que empiezo a pensar hasta que baja en el plano físico. Y muchas personas se decepcionan, y Idali. También está el sentimiento de la decepción, que como no se les da rápido, en el, o en el tiempo que estas personas quisieran que se les dé, se decepcionan, sin conocer, por supuesto, todo esto que estamos estudiando, y sin tomar conciencia de que uno, si realmente tiene un deseo, y si ese deseo es acorde a la voluntad del plan para nosotros, el deseo supuestamente no debería diluirse con el tiempo. La decepción no debería existir. Un deseo de precipitar algo puede durar años en precipitarse, y sin embargo, con el paso del tiempo se termina dando. ¿Cuántos pensamientos forma andarán, revoloteando en el plano mental alrededor de la tierra imagínense cuántas ideas que habrán tenido alguna vez algunas personas y quedaron ahí flotando porque no las terminaron de concretar y no las lograron bajar a la manifestación cuántas de esas ideas de esos átomos permanentes estarán flotando y viene otro que piensa exactamente en eso también y lo termina de llenar por tanto pensar y al otro se le da rápido. A la primera persona le llevó años y no lo terminó de manifestar, y a la segunda persona le llevó un par de meses o un par de semanas, y se le precipitó, porque ese pensamiento forma andaba flotando por ahí, por la atmósfera. Y lo único que hizo el segundo fue tomar esa creación semi-creada, sin terminar, y por ley de vibración atrajo, terminó de llenar y precipitó. Hay personas que son precipitadores natos, uno las ve desde que nacen, todo lo que a lo largo de los años se les ocurre, se les da. Y no conocen la ley de precipitación, pero tienen claridad de pensamiento, saben lo que quieren y tienen purificado medianamente su cuerpo mental. Entonces su mente no anda saltando de una cosa a la otra. Cuando hablo de claridad me refiero a eso, a que una mente clara, con un concepto claro, con una idea clara, con una forma de pensamiento clara, no necesita mucho tiempo para que se forme de sustancia, que se llene de sustancia alrededor y que se precipite entonces en el plano físico. Hay otras personas que tienen la mente tan llena de preconceptos, etiquetas, prejuicios, Nombres, títulos, preceptos, cosas arrastradas de la familia, de la infancia, de lo que decía la abuela y la bisabuela y la madre y el padre, que a la hora de querer precipitar algo, tal vez tienen la mejor intención, Idali, y no se les da. Quizás son personas sanas que emocionalmente están sanas y, y realmente lo que quieren precipitar es un gran gusto que quieren darse, y no se les da. ¿Pero por qué? Porque el, el cuerpo mental, el cuerpo en donde debería anclarse ese pensamiento forma, ¿verdad? está tan ocupado que no hay lugar a donde poner la semilla y dali. Todo esto que estamos estudiando es científico, nosotros deberíamos comprender que el estudio que estamos haciendo es totalmente científico en el sentido de que es comprobable. No es una hipótesis ahí tirada al aire, al azar, no. Todas las enseñanzas de los maestros ascendidos, de los arcángeles o de los Elohim, son enseñanzas científicas comprobadas y comprobables. Si yo sigo los principios que los maestros ascendidos dan, o los Elohim, acerca de los siete pasos de la precipitación, y... Viene Diana y lo sigue también, y viene Idalí y lo sigue también. Y cualquiera de ustedes que están hoy conectados sigue esos siete pasos a la precipitación, lo tiene que lograr, porque son principios científicos, experimentables. El punto es tener buen material donde sembrar la semilla también. ¿No? Recuerdo que hay una instrucción del Maestro Ascendido San germain que él dice que da mucho, les causa bastante eh, sentimiento de ver que cómo es posible que hay estudiantes que invocan para obtener algo y desisten cinco minutos antes de que se les dé, porque se llega a lo que tú dices, el desaliento, el desánimo, la falta de fe. Así que estar pendientes de eso también. En el libro hay una parte que hablan antes de entrar a los pasos que se llama Los electrones y el fuego de la creación. Al tiempo que los electrones bajan fluyendo por la corriente de vida desde la magna presencia, yo soy al interior del corazón físico, ellos contienen el fuego de la creación y cada electrón podrá convertirse en el núcleo o causa de la forma que sea que el individuo le dé existencia mediante un decreto. De esta manera, el electrón puede convertirse en el cuerpo de un niño, en la semilla de una idea espiritual, en el núcleo de un gran movimiento internacional, en el corazón de una novela, de una sinfonía celestial. El electrón que entra al corazón y se convierte en parte de la corriente de vida de una inteligencia autoconsciente puede ser proyectado conscientemente dentro de la sustancia electrónica y alrededor de esa diminuta partícula del fuego de la creación se atrae la sustancia universal. Bueno, entonces nuevamente, entendiendo que somos conciencias inmersas en un mar de sustancia de luz electrónica amorfa. Es a través del comando de un ser autoconsciente que cada electrón que baja desde el corazón de Dios por nuestro cordón de plata, puede convertirse en un átomo permanente, si se le da existencia a través de un decreto. Puede tomar miles de formas, puede tomar la forma de un proyecto, de una canción, de un árbol, sembramos un árbol, ahí está la manifestación, crece, crece eh, dando frutos, puede ser una una familia, quiero formar una familia, entonces pongo la intención en que quiero una familia, quiero unos hijos. Son formas que se van dando a partir de un solo átomo permanente. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo es este proceso? Pues cuando el electrón baja por nuestro cordón de plata, se hace uno con nuestra conciencia se integra con nuestra corriente de vida. Seamos conscientes que esto sucede ahora mismo, está sucediendo ahora mismo, en sucesión ininterrumpida, las 24 horas del día, las, los 7 días de la semana, desde que nacemos hasta que nos morimos. Es un flujo permanente de energía que viene a nosotros. Una vez que esos electrones hacen parte de nuestra vida, Ese electrón puede ser proyectado conscientemente dentro de ese mar de sustancia en el que flotamos, que llamamos luz electrónica. Y ahora mismo estamos siendo creadores de eso porque estamos inmersos en ese mar de sustancia. Así que esa mínima, mínima, diminuta expresión de la vida del fuego creador es lo que atrae la sustancia y es... Un proceso científico y es un proceso real, tan real como que ahora estamos respirando. Quiero compartir en este momento algunos ejemplos que pueden ser útiles, espero, en esta explicación. Porque estas enseñanzas por ahí son un poquito abstrusas, son un poquito subjetivas y cuesta entender del todo, sobre todo cuando se hace una lectura rápida ¿no? de lo que está escrito en la palabra del maestro. Recuerdo, no sé cuántos años atrás, pero hace mucho tiempo, una noche, en un tiempo en que yo andaba enamorada del maestro Serapis Bey, porque cuando uno entra en la enseñanza de los maestros ascendidos, uno va teniendo amores <risa> por un tiempo por un tiempo anda con un maestro para arriba y para abajo y de pronto sin saber por qué es como que esa presencia de ese ser ascendido se alejara y entonces la lectura de un libro o algo que le acontece a uno o un decreto, de pronto le despierta el corazón a otro ser de luz y uno empieza con otro nuevo ser de luz a pedir, a invocar, a preguntar, a ver, ¿y este arcángel y este Elohim quién es y qué hace y qué dice? Lo he podido comprobar en mí a lo largo de los años y años y años, y también lo he comprobado en la gente que viene al grupo, que le pasa lo mismo. Hace mucho tiempo andaba con el Maestro Ascendido Serapis Bey y pedía ir al templo de Luxor antes de irme a dormir, como ya casi todos los que están escuchando este programa saben, uno puede pedir ser llevado en conciencia a un templo, a los pies de un maestro determinado y ser instruido respecto a la enseñanza que ese maestro tenga para dar. Y me eh, recuerdo cuando me estaba por despertar, segundos antes de despertarme, de haber soñado que Descendíamos, era un grupo de personas, en una especie de heladera, era como un bus, pero con forma de heladera, blanca, sin techo, como de un material esmaltado, por eso digo que parecía un, un cajón de una heladera, de un refrigerador. No tenía ruedas, eh, levitaba, iba descendiendo al césped, a la gramilla, bajaban las personas ahí en ese país que tenían que bajar, Y esto se elevaba de nuevo y continuaba viaje. Me impactó mucho ese recuerdo de ese sueño. Yo siempre he sido muy prolífica en, en mis sueños y, y en colores. Gracias, Padre. Al poco tiempo, ¿cómo habré pensado y pensado en eso y recordado eso sin intención de crear absolutamente nada? pero al poco tiempo, cuando hicimos un seminario en Córdoba, en la programación del seminario se agregó un viaje a la montaña, a la cordillera de los Andes, a donde está la llama del Cristo Redentor, entre Argentina y Chile. Y terminamos viajando en un vehículo que tenía exactamente la misma forma, solo que este era con techo, obviamente, que había visualizado en ese sueño. A mí eso me sorprendió mucho. Siempre que a uno le pasan ese tipo de cosas, que son bastante seguidos, te sorprenden porque no son, repito, cosas que uno esté creando intencionalmente, pero son cosas que le suceden a uno y que le quedan tan grabadas en la mente que entonces termina uno conformando un átomo permanente. Imagínense, les pongo este ejemplo para... Ir ahora hacia donde quiero ir. Imagínense cuando ustedes se pasan tanto tiempo pensando en algo que no es bueno para ustedes. Por ejemplo, se pasan tanto tiempo pensando en la rabia que tienen hacia esa persona. Hacia él o hacia ella. Quien, es, quien sea, ustedes llenen el espacio con el nombre que ustedes le quieran poner, ¿No? Imagínense cuando hablan o se enganchan en conversaciones en las que se está hablando negativamente, mal, de algún gobernante. ¿Qué esperanza puede haber para, para esa ciudad? Sí, porque no limpia, porque no, no arregla, porque las calles están rotas, porque bueno, tantas cosas que se dicen del, del intendente, del... del del alcalde, del lugar donde uno vive, por poner otro ejemplo. Otra cosa que me pasó cuando por primera vez fui al lago Titicaca, hace muchísimos años, fue tan fuerte la experiencia que tuve ahí, que pensé en una de las tardes sentada ahí mirando ese lago majestuoso, yo voy a traer acá a la gente de mi grupo los que quieren venir, yo los voy a traer, no sé cuándo. Y no pasó mucho tiempo. Y los llevé. Y no una, dos veces. Fuimos, hicimos dos seminarios diferentes, con distintas eh, actividades. Pero son esas cosas que uno siente con mucha fuerza, que uno visualiza con mucha fuerza, que conforman ese átomo permanente. Eh, Diana, hablabas de ese deseo, utilizaste la palabra deseo, y tal vez que, no sé si la palabra deseo sería tan correcta para esto que estamos conversando, debido a que por ahí la palabra deseo involucra una parte más emocional, más del emocional inferior, se comprende, ¿no? Lo que quiero explicar, quizás deberíamos encontrar un término que fuese más correcto aún que este, del deseo, me parece. Y si no, ustedes interpretar que cuando hablamos de deseo, más allá de que la ley también se cumple con las cosas materiales, el deseo del que está hablando Diana, o del que está transmitiendo Diana de la palabra del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, es La, el fuego creador que tenemos adentro de nuestro corazón para poder traer al plano físico las cosas que se requieren para cumplir el plan de la presencia yo soy. Porque nuestra parte humana es probable que tenga muchos deseos o es probable que haya tenido muchos deseos. Pero recuerden que ustedes están en la tierra para cumplir un plan Y el plan es de la presencia yo soy. Y para cumplir ese plan, cuando uno va despertando la conciencia, la presencia yo soy está lista para precipitarte lo que sea que requieras para el cumplimiento de ese plan. Depende de nosotros tener la claridad de lo que requiero para poder cumplir ese plan, y saber cuál es el plan, por supuesto. De ahí la importancia que tiene imprescindible, primordial, conocer los pasos para la ley de la precipitación, para poder llevar a cabo una precipitación, que será motivo de otra clase, seguramente, ¿no es cierto? ¿Cáscara? Buenas tardes, bendiciones. En cuestión de lo que estás diciendo ahora, no sé, me viene a la mente cuando, cuando entré aquí a, al grupo de Ciudad comara que todavía no existía más que yo creo que ustedes tenían algún radio o se oía por iBox e o no recuerdo yo todavía no recuerdo porque no no estaba muy familiarizada solamente eran mensajes y tú hablabas o las chicas hablaban y no sabía quién eran no, o sea no las podía ver no sabía cómo eran ustedes y me acuerdo que estaban en una yo creo en algún seminario en una en un, una semana santa sería como en el año 17, por ahí no sé En, en qué parte estarían en una en un seminario donde pasaban donde tú pasaban las charlas y también cuando hacían los ceremoniales y y pues yo no sabía qué estaban haciendo porque no tenía ni idea de lo que era solamente las escuchaba y mi mente empezaba a viajar mucho y decía algún día conoceré a ellas estarán aquí en mi casa o sea Tanto era fue mi deseo esa semana que, que después pasó ya lo de ustedes y, y después cuando fui a Cancún no lo podía creer porque yo en ese momento que ustedes hablaban soñé y me veía con ustedes pero no sabía cómo eran y cuando resulta que yo iba viajando en el avión a Cancún no lo podía creer decía, ¿cómo puedo haber traído yo esto? sin conocerlas ni siquiera, ¿verdad? pero se me hizo realidad algo que desee tanto, y que ni siquiera en remotas distancias me hubiese imaginado antes de que eso hubiera pasado. Y ahora, pues que, que sé que es la, la ley de la precipitación, pero fue antes de, de conocer que ni siquiera que existía una ley cósmica. Ese es mi aporte, Moni. Bendiciones. Imagínate, Yáscara, que Diana nos está diciendo que cuando los electrones bajan por el cordón de plata, es lo que estuvo diciendo hace un momento, cuando los electrones bajan fluyendo por la corriente de la presencia yo soy, al corazón, los electrones tienen el fuego de la creación ya, adentro de los electrones está el fuego de la creación, ayer estuvimos dos horas de clase hablando de que la llama de la pureza, del elogio y claridad, está minúsculamente pulsando en el interior del electrón que gira alrededor del núcleo del átomo. ¿Se acuerdan? Y hoy el maestro nos dice, por ese cordón de plata fluyen ese río de vida desde la presencia yo soy al interior del corazón y los electrones contienen el fuego creador. Quiere decir que estamos ampliando el conocimiento de ayer. No solamente está la llama de la pureza, entonces, adentro de los electrones. Quiere decir que hay más cosas ahí adentro. Aparte de la llama de la pureza, el maestro dice, está el fuego de la creación. Y cada electrón se puede convertir en el núcleo de la forma que querramos crear. Es decir, cada electrón puede llegar a ser la causa, el átomo Original, el átomo ese permanente que nos estuvo enseñando Diana en las clases anteriores. Cada electrón. ¿Qué decíamos ayer de la cantidad de electrones que conforman nuestros cuerpos? ¿Alguno se acuerda? Que tenemos 7 octillones de, de electrones en los cuatro cuerpos inferiores. 7 octillones de átomos conforman nuestros cuerpos inferiores o cuerpos atómicos, no de electrones, de átomos. Siete octillones es un número siete y cuántos ceros a la mano derecha? Veinticuatro. 24. 24, 24. Pongo el número siete y a la mano derecha le agrego veinticuatro ceros. Esa es la cifra siete octillones de átomos, y Aurora nos puso en la pantalla así la tapa del libro mostrándonos el dibujo de los electrones y ella nos está mostrando ahí, miren la cantidad de electrones que giran alrededor del núcleo del átomo acá tengo uno acá tengo dos acá tengo tres cuatro y acá cinco y seis en este dibujito Imagínense si hay átomos que tienen más electrones todavía que este que nos está mostrando Aurora en el libro. Gracias, Aurora. Si tenemos 7 octillones de átomos y cada átomo tiene 6, 7 electrones, mínimo, supongamos, no nos da la calculadora para hacer la multiplicación de la cantidad de electrones que tenemos permanentemente adentro del cuerpo pulsando y cada una de esas minúsculas partículas divinas tienen en su interior el fuego creador. Yo espero que esta instrucción sirva para que las conciencias de ustedes se expandan enormemente, enormemente, para que tomen más y más y más conciencia del poder que tienen Adentro de sus cuerpos físicos, etéricos, emocionales y mentales. Del amor que tienen en sus cuerpos físicos, etéricos, emocionales y mentales. De la sabiduría que tienen ya ahí guardada. Si cada uno de esos electrones puede convertirse en el núcleo de la forma que ustedes quieren precipitar. ¿Cuántas formas ustedes están capacitados para precipitar? Siete octillones multiplicado por siete, o por seis, o por los electrones que sean. Esa cantidad de ceros que no nos alcanza la calculadora, conviértanlas en pensamientos forma, en semillas de alguna idea. Y ahora piensen con honestidad, ¿cuántas ideas por día traigo a la manifestación? ¿Cuántas pudiera traer y cuántas traigo? ¿Cuántas ideas se me ocurren? Piensen en eso. Mediten un poquito en esto, ¿no? El fuego de la creación. El maestro dice: el electrón, el electrón se puede convertir en el cuerpo de un niño. El electrón se puede convertir en una silla, en un cuadro, en una pieza musical, en un proyecto, en el núcleo de un gran movimiento internacional, en una novela, el corazón, la el argumento de una novela, o una sinfonía celestial, dice el maestro. Cada electrón, chicos. Imagínense los electrones de Beethoven, a los 6, 7 años que empezó a mirar las estrellas y a crear adentro de su mente la novena sinfonía que recién la pudo terminar y traer a la manifestación cuando ya tenía unos cuantos décadas de años encima y ya se había quedado sordo, pero desde chiquito, cuando el papá lo golpeaba, ¿se acuerdan en la película? Los que no la vieron, véanla, este, él creó por años y años y años la idea hasta que se... Terminó conformando la novena sinfonía, la última sinfonía de Beethoven. Por poner ejemplos, ¿no? Ejemplos. Marcelo Mor. Hola, bendiciones. Estaba pensando, justamente, cuántas cosas tenemos dentro. Justamente ayer nos mandaba ese mensaje del amado el ojo en Claridad. Y ahora Pablo el Veneciano nos dice que también. Tenemos la llama creativa dentro de cada átomo. Me puse a pensar cuántas veces eh, he pensado cosas que han llegado automáticamente. Si, estando fuera de las enseñanzas antes, ¿no? Sin, hacer, sin, sin tener este conocimiento que estoy recibiendo en este, este mismo momento. Y doy gracias al Padre porque muchas veces por ahí he pedido tiempo eh, y se me ha concedido el tiempo, muchas veces he pedido algo por ahí material, o o alguna decisión, y me la ha concedido, o me la ha facilitado, y no solamente cosas materiales, porque también las, ha, la, las las he tenido prontamente, o al poquito tiempo, pero me daba cuenta, cuando hablabas Moni, cuando hablaba Diana también, muchas gracias, de esos átomos que bajan por el cordón de plata, y que se transforman automáticamente, Y digo yo, ¿cuántas veces he, he pedido o he eh, imaginado algo en mi cabeza y lo he tenido en mi mano? Y también me vino a mi mente el de quedarnos enganchados. Y también me vino el, el elogio en claridad de lo que ayer hablábamos, de la vestimenta que podemos llegar a tener con esos electrones y por eso mover, que se muevan más lentamente. Eh, el ejemplo de Irma con el tema de la viruta del Chacapuntas, y el quedarnos enganchados permanentemente simplemente en una conversación. Me ponía a pensar de, de no haberle contestado rápidamente de esa, de esa lengua verborrágica que uno puede llegar a tener para contestarle, para, ser más, eh, para que mi ego sobresalga más, o, o llegar a mi casa y seguir pensando Tendría que haber contestado esto esta mujer o este hombre para que se quede callado la boca y porque mira, y sigo enganchado y esos electrones van bajando me ponía a pensar cuánta cosa negativa y cuánta efluvia y cuánta oscuridad y cuánto vestimenta que, que recubre mis átomos, y que no me deja ver la pureza ni, ni esos deseos esos, eso que estoy imaginando para que salga la luz para que sea luz, para que seamos seres, grandes seres de luz, como alguna vez nos han definido los maestros. Ese me mi aporte, muchísimas gracias. Eh, gracias Marcelo, excelente. Excelente, así es. Eh, antes de darle paso a Pablo y Turén, que está levantando la mano, quiero darle gracias también, aparte de todos ustedes que son una banda de gente, podemos armar una banda sinfónica con todos los que tenemos acá en Zoom. Esta Carolina Jiménez que manda bendiciones e infinitas gracias por su amoroso servicio, abrazos desde Guatemala. Olga Lorente, Dios los bendice, Cumaras, cálido abrazo desde Barcelona, España. Ingrid Benavides, que también dice que sí a algo que hemos estado hablando. Alejandro Conrado Díaz, saludos para todos, no sé Alejandro, ah, desde España también, Alejandro es, nos saluda. Y Salome Arroyo, bendiciones hermanos Kumaras, un gran abrazo desde Elche, Alicante, España. Y ahora sí, le, le damos paso a Pablo, bendiciones Pablo. Hola, bendiciones para todos. Eh, lo que quería compartir mientras hablaban, ustedes eh, mientras iban explicando una enseñanza que le hace un tiempo, No recuerdo de qué maestro, pero creo que viene al caso, que, de, que contaba que un solo electrón, un solo electrón tiene el poder contenido dentro para mover un transatlántico de una orilla a la otra del océano, ¿no? Un solo electrón. Y cuando lo leí, me quedé sorprendido, así qué poderoso que somos y, y aún todavía eh, qué poquito usamos de ese poder. Eh, eso por un lado y por el otro lado hoy vos eh, compartiste una enseñanza que decía que que para lo que el hombre es este mmm, no es posible para Dios todo es posible no hay no hay imposibles algo así decía y, y es esto si pusiésemos en acción del poder de nuestros electrones o de nuestros átomos sería todo posible en nuestra vida ¿no? todo lo que sea bueno sería lo manifestaríamos manifestaríamos estaríamos eh, muy rápido. Así que, bueno, como que todo tiene que ver con todo, ¿no? Eso quería compartir. Gracias. Y no está de más, gracias Pablo, porque realmente es tan valioso este aporte, ¿no? No está de más recordar justamente en relación a lo que Pablo nos está diciendo, cuántas veces hemos dicho, enseñado, repetido y pero nunca está de más volver a hacerlo, volver a repetir, que la falta de fe en Dios, la falta de fe en uno mismo, la falta de fe tal vez por falta de conocimiento de todo lo que puedo llegar a ser y a hacer a través del poder de la llama que tengo en el corazón, le lleva al estudiante a no darle el poder a la llama que tiene en el interior del corazón y a no caer en la cuenta que los millones y millones de electrones que entran por el cordón de plata, si los cuerpos estuvieran lo suficientemente purificados, los maestros no dicen totalmente purificados, dicen lo suficientemente purificados, no se teñirían tan rápido, ni se pondrían negros tan rápido, con toda esa carga que tenemos en los cuerpos, y podríamos utilizarlos mucho más. Nosotros no vamos a estar a lo mejor, eh, como dice el maestro, haciendo que un trasatlántico vaya de una costa a la otra, ¿no es cierto? Porque esas no son las cosas que se requieren. Tal vez tampoco se requiera hoy en día andar resucitando muertos, andar multiplicando panes con pescado para darle de comer a la gente como le pasó al Maestro Jesús cuando estaba dando el sermón del monte, el famoso sermón ahí arriba del monte, que vino tanta gente y pasaron varios días y entonces hubo que darles de comer tal vez no necesitamos hacer un éxodo y abrir el mar para que el ejército que nos viene persiguiendo atrás no nos aprese nuevamente como tuvo que hacer Moisés con el pueblo hebreo. Ni tampoco tengamos que esperar que del cielo venga maná porque estemos en el desierto. Porque cuando viajamos o cuando nos encontramos en un seminario o cuando sea que están los kumaras reunidos, bendito sea el cielo y bendito sea la presencia yo soy, la abundancia es lo que más se nota. Gracias, Padre, en general todos los kumaras somos Bastante pródigos y bastante abundantes. Tal vez por demás. En cuanto a alimentos, a ropa. Siempre alcanza. Siempre alcanza. Pero quizás. En estas épocas. Sean otras las cosas que nos toque hacer. Porque Jesús no habló en vano. Cuando dijo. Ustedes harán cosas más grandes que yo. A mí me parece enorme. Resucitar un muerto. Pero. En todos estos años, muchas veces uno disierna y dice: Pero por más que enorme que te parezca, no hace falta resucitar muertos. Una vez que la persona ya desencarnó, nosotros hoy sabemos que la muerte no existe, sabemos lo que pasa con el alma, estamos aprendiendo cómo ayudar a guiar al alma durante los 30 primeros días, estamos haciendo bardo a un montón de gente amiga que. Tiene seres queridos que desencarnan y nosotros los ponemos en nuestra lista y estamos meta y meta dándole y dándole con los decretos y orando por esas almas. Hacen falta otras cosas hoy. Hoy en día, por ejemplo, hace falta terminar con los cataclismos. Hace falta ayudar para que se enderece el eje de la tierra. Son cosas más grandes que las que Jesús hizo. Hoy tenemos que precipitar paz tenemos que precipitar mucha luz para la mente, tenemos que cortar y liberar las energías del plano psíquico que están atrapadas ahí. Ayudar a los desencarnados a que se vayan rápido de la atmósfera de la Tierra, lo más rápido posible para que se libere la atmósfera de la Tierra, se limpie, se aliviane. Tenemos cosas más grandes para hacer, tenemos que pedir por los jóvenes, Hoy en día el flagelo de la droga es una de las peores energías negativas que tenemos en el planeta, porque ataca a los jóvenes. Así que, sí Pablo, es como decís, realmente caer en la cuenta del poder que tenemos en, ese, en un electrón, ¿no? qué poderosos que somos, dijo Pablo. Bueno, para eso estamos estudiando, ¿no? Para caer en la cuenta. Hay mucho para reflexionar respecto a este tema, respecto a lo que decías de tener la fe, porque por ahí es verdad, cuando uno comienza a estudiar las enseñanzas de los maestros ascendidos, uno no tiene una fe sólida en estos principios. Entonces, uno empieza haciendo las cosas que le van diciendo, ¿cierto? Pero con, con una con una guía, pero eventualmente el sentimiento va llegando y la fe también se va viendo, se va viendo, tú vas entendiendo y al entender, entonces vas viendo que, que funciona y vas como que solidificando un poco más la fe. Y en las meditaciones, en el libro de las meditaciones diarias, en el día lunes, Dice, ahora me doy cuenta de que solo hay un poder, Dios, dentro de mi propio corazón. Y de que ese poder actúa en mí, en la medida de la fe que yo tenga en él. Esa es la medida. Así que, en pocas frases, el maestro nos devela todo en lo que hay que poner la atención a veces. Por ahí como que viene como al tema de la clase de ayer, que se habló de la purificación, entonces el cuerpo mental tiene la tendencia de enfocar la atención en lo negativo, en la queja, en la duda, no en esa falta de fe, en esa falta de confianza, y ahí es donde los maestros dicen que no se puede enfatizar suficiente sobre la importancia de la purificación, porque nuestro vehículo mental y nuestro vehículo emocional son las partes y los agentes que, siendo nuestros centros creadores, están tan llenos de esas impurezas que rodean a los electrones. Entonces, el principio creador parte de una idea, como decía Idalí, de una idea. Entonces, cuando uno por ahí tiene esa tendencia de que la mente está un poco confundida, de que no sé qué es lo que quiero de que no defino, ni siquiera lo pongo por escrito, me preguntan qué quiero y como que no sé qué es lo que quiero. Entonces hay que empezar a purificar el vehículo mental. ¿Para qué? Para que las ideas divinas del Padre lleguen. De ahí parte todo, porque invocando al Elohim de la pureza, a la amada estrella y a la amada claridad, para que nos remuevan todos esos obstáculos y esas cuñas que no nos permiten que las ideas divinas bajen y por ende no sabemos cuál es el plan divino, no sabemos lo que deseamos, que decías que el, el deseo viene del plano inferior y en realidad no es como un deseo humano, debería ser una idea divina que se descarga desde el plano mental superior y ese mismo impulso de esa inspiración es la que nos lleva a conformar un patrón mental, una idea clara, pero cómo va a llegar esa idea clara, si andamos con la mente puesta en Facebook, en los chismes, en el presidente, en, las, en los paros, en el bichito, cómo van a llegar, entonces hay que ver cómo alimentamos también a nuestro mental, lo mismo al emocional, el, el mismo proceso con el emocional, porque el emocional acordémonos bien que es parte creativa, es la gasolina que le ponemos, para que se manifiesten las cosas. La purificación actúa en los cuatro vehículos, así que nunca se puede enfatizar de más en la purificación, en usar las herramientas que nos han venido dando en todas las clases anteriores y saber que estos son regalos que tenemos que usar. Y gracias, Padre, que esto ya es algo abierto, tenemos los libros, tenemos material suficiente Y otra cosa que quería recordarles antes de que cerremos la clase es que para mí es indispensable de ahora en adelante visualizar por un momento, aunque sea en la mañana, ese fluir constante desde nuestra presencia de, esa, de ese fuego creador hasta llegar a anclarse en la llama del corazón. Esa visualización del fuego de la creación se baja y se ancla en mi llama triple y al mismo tiempo expande mi llama triple y me permite que en ese proceso se despierte mi Cristo y se manifieste. Esto es un proceso que quiero que si despierta el interés de alguien lo comiencen a hacer Es para sombras espiritual pero me parece que es un proceso de visualización que nos va a ayudar mucho a hacer esto una enseñanza que está ya integrada en nosotros. Este fuego de la creación bajando a través de nuestro cordón de plata. Sí, Diana, entonces nos quedamos con trabajar esta semana agregando a nuestras aplicaciones diarias la visualización de esa energía electrónica Felices, las caritas de los electrones con esas sonrisas, como las caritas felices que salen ahí en los emoji, entrando por la cabeza, bajando a través de la garganta y llegando hasta el corazón. La clase que viene, conversamos a ver cómo nos fue con esta tarea que nos estás dejando. Gracias, bendiciones.